Y también tenemos página en Instagram, donde, por supuesto, subimos las fotos con los grupos y solistas que pasan por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Rotia, para presentar sus discos. Así que ya lo sabes, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Hoy tenemos un programa cargadito, cargadito de novedades. Lo nuevo de Modus Operandi, ex-miembros de Betagarrie y Vendetta conforman esta formación. También escucharemos lo nuevo de Lejotican, que después de 6 años vuelven a la carga con un doble álbum, non saude Y por si esto fuera poco, tendremos la visita de Bandada, la visita de Marian Ruiz, que junto a César Sánchez... Volverán nuevamente aquí a los estudios de Berriozar y Rati al programa de Música para hablarnos de cómo les va el disco que presentábamos la temporada pasada un poquito cómo va la gira y para hablar del concierto que mañana viernes van a presentar van a ofrecer aquí en Berriozar en el centro de yoga padmasana en acústico en la calle Chaburúa número 9 Así que, un programa bastante cargadito para la edición de este jueves 15 de noviembre en riguroso directo, sábado 17, domingo 18 de noviembre en redifusión entre las 20 y 21 horas, 8 9 de la tarde, repasando todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en News Galería. Así que vamos a comenzar lo dicho con ese par de novedades y lo vamos a hacer nada más y nada menos Con el nuevo trabajo, el álbum debut de Modus Operandi Una nueva propuesta musical compuesta por miembros de vendeta y Beta Garry El grupo de Gasteiz ha lanzado 10 canciones en un disco de título homónimo Con rock y ska como protagonistas Nos adentramos pues en este álbum presentación Editado bajo el sello Vagaviga Y del texto traemos los temas Gora, Gure, Biotchak y el tema Ibil Con ellos comenzamos una nueva edición del programa Euskal Musical Would it Munduan izake du digute, baina gure ojuua erra zentzun daiteke Aappenen bidean gizaki libre go, ez bedineek Metatu zagunaotsak, Bengo zentzun diezaguten Horrera egingo dogo elkauxa. eta borroka galduak etxipenaren aurrean bukau detinko geurean izateko jaio ginen eta izan nahi doko gaur izate dik ez badoko piarlortuko doko arrena egin godoko ezka ditxaropena Pertutan askatuta, uskuta eta kaldita BEA jotan agota horren beste bilatzeaz argi izpirik baot peda Kezkaturik, nasturik, biluzik, bakarrik Ilunaria more emanik Gauak ametsak ekarri dizkidan arren Doizat ametsak dizkit Bidea luzea bada ere Bidea aurrerakoaz dagoaz Bidea malkatxoala eta ezatzekina askotan Bidean barrena ikusten nuena, ez da imaginatzen nuena kantuako oh! relazioen irakasten agisa muruan izan dut bizitzan ez tarriak, argiak, herriak irriak urekineko egongo dira gauri juna barra behar bezala akultzeko biharboz dargia ikusteko bidea luzea bata ere bidean aurrera goaz bidean malkatxoada eta ez atzegina askotan bidean barrena biatu ginen aspaldian de eginz bidea izango gara Tai bilzean egin dezagun bid Ha bezaguna idea Groa eginz gendea Tai bilzean askaxunaizean sonando dos de los temas incluidos en este nuevo proyecto musical de ex-componentes de Vendetta, ex-componentes de Betagarrie, banda de Gasteiz, que ha lanzado, lo dicho, 10 canciones en este nuevo trabajo de estudio. Gora, Gure, Biotchak y el tema Ibilchen, dos de los temas que hemos escuchado para abrir esta nueva edición del programa Euskal Música. Y ahora nos vamos... Con la formación Leyotican, han pasado ya 6 años desde que el grupo Adiruña sacó su último trabajo en estudio. Este último disco, Non-Saudé, que acaba de sacar el grupo, viene en soporte CD doble y vinilo de carpeta abierta. El grupo nos presenta este trabajo en dos partes, Egoen Leyang y Vizierchat Vizier. Chat Shane y Lenchad Canciones trabajadas y directas que refuerzan Ese universo Lejoticans Se mueven entre el hardcore melódico y el punk rock Aunque como en otras ocasiones Se han empapado de otros estilos Enriqueciendo el trabajo final Con temas a medio ritmo Sin perder energía, rabia, fuerza o dulzura Nos quedamos con este nuevo Larga duración para Lejotican El álbum Non Saude Y de te vamos a extraer dos de los temas Uno de cada CD Sonando la buena música de Leiótica La buena música de Iluña Que después de 6 años Regresan al panorama musical Con este doble CD Doble vinilo Llamado Non Saudei Y ahora sí que sí Nos quedamos con ella Nos quedamos con Bandada Nos quedamos con Marian Ruiz Que junto a César Sánchez Ya están por aquí Por Euskal Música Por berriozar y ratia Para hablarnos De este proyecto de Marian Ruiz de Bandada Ya disfrutamos de la presentación la temporada pasada Pero hoy nos vamos a quedar hablando un poquito más De cómo les ha ido este trabajo, de cómo les va También hablaremos de los conciertos ya realizados Y por supuesto del concierto que van a realizar mañana viernes 16 de noviembre A partir de las 8 de la tarde en Berriozar En el centro de yoga Padmasana en acústico con poemas y músicas Eso también nos contarán Marian Ruiz y César Sánchez y Siguiendo un sueño que nunca llega que explota como las estrellas juntando palabras que se disuelven en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 me mm -hmm. Volcando poemas que sobre el suelo se despiertan en una calle desnuda y polvo vienta Quiero cantar porque en la vida no se sé hacer nada mejor Le robo el tiempo los segundos mi alma no lleva reloj no, no, no, no, no. En un sueño que no llega me quedo en medio de la carretera a esperar que pase la tormenta me brotan flores a plena vereda me crece nada kedea siguiendo un sueño es el tema con el cual se abre el disco de bandada de Marian Ruiz, un disco... En el cual te vas a poder encontrar 12 temas eh, Para hablar un poquito del disco De los conciertos ya realizados Del videoclip que está a puntito de salir Y del concierto de mañana viernes aquí en Berriozar Pues tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia Nuevamente otra vez aquí en Euskal Música A Marian Ruiz y César Sánchez Buenas tardes a los dos Buenas, León. ¿qué tal? A León. Eh, vamos a comenzar a hablar un poquito de los inicios De este proyecto, un poquito de Marian Ruiz Bandada. ¿Cuándo decidiste darle vida a este proyecto? Pues bueno, pues fue Este año, <risa> pero parece que ha pasado un siglo ya, fue en el 2018, en, en febrero, fue cuando salió La Luz el disco, que lo, lo presenté en la Escuela Navarra de Teatro, pues eh, eso, tuve encima la suerte de estar acompañada por casi todos los músicos y colaboradores que están en el, en el disco en sí y bueno, pues fue fue un sitio además especial porque tanto César como yo hemos estudiado allí, también teatro, y ahí comenzó un poquito la, la andadura de este, de este primer disco de bandada. Ojalá que haya más eh, Concierto que se nos hizo bastante corto, la verdad Sí, Joni, bueno, ya al final los conciertos a veces Pues son los, los conciertos presentación, pues son un poquito eso, ¿no? Presentas el disco y, y bueno, pero sí que fue muy bonito yo, Por lo menos yo lo recuerdo con mucho cariño fue Me sentí muy arropada, muy bien acompañada por, por la gente, ¿no? También y, y bueno, la verdad es que va a ser un recuerdo imborrable para uh -huh. mí Un disco de 12 temas de diferentes estilos musicales y sí. con letras, pues digamos así de todo tipo. Sí, Cuéntanos sí. un poquito qué nos vamos a poder encontrar en este disco. Bueno, pues eh, a ver, a mí cuando me preguntan un poco bandada que, se de, que lo defina y tal, pues sí, sí que igual eh, encaja más en el pop, rock. Pero sí que tiene un punto de fusión, ¿no? Porque al final eso eh, entremezcla pues diferentes estilos. Eh, marcados quizás un poco por el sonido pop rock pero luego pues te, también tiene un toque así, pues un sonido sur, ¿no? que yo le suelo llamar así porque tiene algo de rumba, algo de Bueno, tiene también tango, swing, entonces al final lo que queríamos era conseguir como un sonido común, pero a la vez que tuviera diferentes estilos, ¿no?, para darle pues más riqueza. Y, y es que surgió así, tampoco fue pensado, fue un poco lo que surgió. Uh -huh. sí. eh, Contanos un poquito dónde fue grabado, colaboraciones que tiene el disco, el primer disco de Bandada, de Marian Ruiz. Pues fue grabado en el estudio de La Chan Records, 100%, de, de, del músico navarro Dr. Cho, que es un bajista increíble y un tío muy majo además, muy buena gente y él fue también el productor y luego ya pues colaboraciones pues pues eso, pues también pues mucha suerte no la suerte de la, de la primeriza se suele decir, pues está eh, Carlos Chagüen en el tango un reconocido cantautor también está Cuchi Romero en una de las canciones en el paseo y también está Marcos Fernández en La Dama eh, otro chico, otro chaval de, de Pamplona que ha sacado también hace poquito disco Y aunque ya llevaba una trayectoria larga, y bueno, pues mucha suerte también, ¿no? De poder contar con, en, con esas personas, y sí, sí. Uh -huh. eh, ya habéis realizado bastantes conciertos desde que salió el disco, tanto en acústico como con banda. Contarnos un poquito esa gira, digámoslo vale. así. Vale, le digo ahora a César, le doy la es palabra, venga, César. Guitarra española, <coughs> en banda da. Presente. Eh, <risa> ¿La gira desde desde aquella presentación hasta ahora? Uh -huh. Un Uy. poquito por encima, digamos pon encima a ver qué le contaba. <risa> bueno, pues son bastantes, ¿no? Bolillos han salido. Sí, han salido sí. bastante bolillos, hemos nos ha estado En el calderón, en... <risa> ¿ves por me, qué no me de, puede dejar hablar. No, me tiene que dejar hablar? no, pues hemos hecho lo, lo que hemos podido y, y de aquí en adelante. En La Carbonera, pues, estuvimos, sí, estuvimos en, en La, la carbonera. Carbonera. Luego el momento culmen fue este verano que nos cogieron nos seleccionaron un proyecto que presentamos eh, para el Festival de Teatro Clásico de Olite 2018. Estuvimos este verano tocando, abrimos el festival con un proyecto pues de poesía clásica ¿verdad? Porque sí porque venimos del teatro también sí mezclamos un poco aunamos eh, lo que son las canciones de bandada con, uh -huh. con teatro con poesía clásica como dice Mariana y Y la verdad que salió algo muy chulo. Sí, sí, sí. sí Amores en rock y versos se llamaba, bandada de amores en rock y versos. Bueno, pues una apuesta un poco diferente no también. Y, y ahora ya pues eh, lo último así, aparte como se está tocando, en, tanto en acústicos estuvimos en el festival también en Azagra, también aquí en Navarra, ah, sí. en el Festival de Cultura Urbana también en acústico, hemos tocado en los diferentes formatos, tanto porque a veces vamos en acústico, Uh -huh. según pues un poco lo, donde nos llamen y tal ¿no? y luego también pues solemos ir con la banda y luego pues ahora nos han seleccionado para el 948 Mercatua también y bueno pues ahí vamos a estar también el 22 de noviembre con uh -huh. otros artistas ¿eh? un beso en la frente mi ni capricho sanía ni asesino no entiende de género ni de ideología como un pájaro de fuego es el tiempo entre tus dedos te dice sonriendo a qué esperas apura el momento camino a tu vera urubumebipuba urubumebipuba Sana la calle y en vez de billetes cuenta los besos que te faltan por dar busca tu sueño que te dé alas ya de tus noches un cielo de estrellas para amar un cielo de estrellas para amar Susturra, no de nada por sentado Não acumules tristeza ni riquezas De poco te sirven en el otro lado Vive la vida intensamente Mirando a los ojos de la gente Cuando vengo a buscarte No estás preparado, tú disfruta El mal rollo al carajo Burububibububu Burububububububua Burubububububububua Salga la calle y en vez de billetes cuenta los besos que te faltan por dar. Búscate un sueño que te regalas. Ya de tus noches un cielo de estrellas para más. Eh, mañana viernes 16 de noviembre a las 8 de la tarde estáis aquí en Berriozar. Sí. En el centro de yoga Padmasana. Eh, Eso es. Poemas y música. Sí. Sí. Es, eh, nuestro, bueno, eh, al venir del teatro, pues te, también pues tenemos esa, esa creatividad y, bueno, pues sí que es verdad que yo escribo poesía desde los 14 años, ¿no? es de jovencita, uh -huh. y hemos hecho como unos, eh, en, la, en la web de bandada, pues ahí se ponen, hay un apartado que pone espectáculos, entonces eh, uno se llama Bersonando, que es poesía y canciones de banda en acústico, otro que es el que hicimos en Olite, y por último hay otro que recientemente hemos estrenado en el... Centro Cívico de Falces, que es Mujeres en Rock y Versos también. Y ahora en Paz Masana, que bueno, desde aquí saludo a Vanessa, que es eh, la, la yoguini de Paz una amiga mía también, una gran persona, pues nos ha invitado a ir a su centro aquí en Berriozer, pues uh -huh. con un con este rollo no de los poemas y canciones de bandada. Y la verdad es que bueno, pues es bonito también. A mí me encanta la poesía, me parece que que es una forma también muy bonita de expresar y con la música pues todavía más uh -huh. es que... no habrá no habrá cerveza seguramente, pero bueno oye, ¿qué, qué habrá va? zumo, no. zumo detox y tofu y esas cosicas pero bueno, que la gente se anime, que, uh -huh. que estará chulo sí, sí. Sí. y sigo leyendo, leyendo el concierto de mañana y además se puede escuchar sentado o tumbado fíjate, fíjate <ríe> Ahí es ya cuando ya digo, ¿eh? En una esterilla, ¿eh? eh ¿no? que, sí. Que no, habrá ni que llevarla, ¿no? A no ver, pues sí. Sí, yo, a ver, yo también soy profesora de yoga, ¿eh? Tengo que decirlo. De hecho, trabajo como profesora de yoga. Y lo de tumbado, no sé, a ver, ¿eh? A ver qué tal sí. resulta la experiencia. Porque, no, amigo, claro... No, no se puede roncar. En un concierto se, se, se le echa al que hace la bronca, pues aquí, pues... Al que ronca, pues venga, para afuera. Pero bueno, puede estar bien, sí, sí. Sí, estará guay, está guay. ¿Y las entradas cuestan 10 euros? Sí y para la gente un poquito rezagada, ya que es mañana de concierto, dónde se puede conseguir aún? Pues eh, en Paz en Pazmasana, os tenéis que pasar por la calle Chaburúa, que ahora no me acuerdo el número, creo que es el 99, eh, uh -huh. ¿verdad? abajo y ahí las podéis adquirir, así que animaos, venga. <risa> <risa> estaremos en acústico hoy, estaremos César eh, Dani Varela, que es el otro guitarra y y yo los tres. Y el uh -huh. Karma Y el karma, claro Y, a, y aparte del concierto de mañana en Berriozar eh, También vais a estar en el Mercatuá Sí, también estaremos eh, en Cuéntanos un poco cómo surge esa idea de... Pues bueno, eh, fue un mercado que el año pasado comenzó aquí, ¿no? en Aforroa, el uh -huh. mercado de las artes. Uh -huh. Y este año pues sí, con este proyecto en la mano dijimos, nos pues, vamos a vamos a mandar, ¿no? eh, todo lo que la información y tal y nos seleccionaron. O pues, uh -huh. eh, hay muchos grupos seleccionados, quiero decir que pero bueno, está bien porque supongo que de toda la gente que ha mandado sus proyectos, pues tampoco habrán seleccionado a todo el mundo. Y lo bueno es, es un escaparate, al final uh -huh. es como tú muestras tu trabajo. Tocamos media hora en la sala Indara, eh, de pamplona Indara club el, pues el jueves 22 de noviembre a las 11 menos cuarto de la noche entonces tú muestras durante media hora tu trabajo musical y bueno pues por allí pues si hay suerte pues igual hay gente pues que busca grupos eh, uh -huh. que quiera contratar que le guste pues la música que haces y bueno pues al final es un escaparate uh -huh. es como un mercado de, de las artes y más. ahí en la sala de Indara evidentemente vendrá toda la banda va a ser en eltrico si sí, sí. sí, va a ser en eléctrico bueno uh -huh. estaremos la toda la banda que, que los que somos habituales que son los, los dos guitarras, César, y César Sánchez, Dani Varela y luego Doctor Chalbajo y Beñat Arche a la batería. Uh -huh. Entonces... Y la entrada es, eh... es gratuita, gratuita con invitación. Sí, ¿no? sí tienes uh -huh. que recoger las entradas en la misma Indara y es con invitación, eso es, uh -huh. pero se puede entrar sí. ¿Y aparte de estos conciertos tenéis cerrado ya alguno más? ¿Vais poco a poco? Pues tenemos otro en, en Isaba el 24 de noviembre, que también que para mujeres con este último espectáculo de mujeres en Rocky Versos, que también mezcla poesías, bueno, pues escritas por mí y, y de otras poetisas también renombradas, ¿no? Pues como yo con Adeli, bueno, diferentes poetas mujeres y es un espectáculo más enfocado a la mujer. Entonces, bueno, tenemos eso ahí también pues pendiente y, y lo que nos vaya llamando. Uh -huh. sí. Y ya que estamos hablando de conciertos, ¿se acuerda Mariam, César, César Mariam, eh, del primer concierto, la primera vez que subisteis a un escenario? De, eh, ¿Con este ¿Con esta historia? No, no desde vida. pequeñitos, en tu vida. Venga, va, vamos a ponerlo eh, así un poquito más uah. complicado. Más ha llovido, complicado. ha llovido. Sí, pues yo creo la primera obra, esto, en concreto la obra de teatro que, que hice, era bueno, en un grupo de teatro de Chabacoiz, que empecé ahí, y tenía 17 años, pues fíjate, ya hace 3, 4 años. <risa> <risa> no, alguno más. Pero sí, me acuerdo, pues eso, pues lo típico, nervios y la falta de, de tablas y todo... Yo, yo era más pequeña, ¿eh? Todo en contra para... No, a ver, que no es por ir de Whitey, simplemente eso. Sí, a priori todo en contra, pues para, para no seguir con ello, pero algo tiene esto que, que te hace... Sí, engancha, ¿no? sí, engancha, Sí, engancha, engancha. El escenario mm -hmm. tiene ah. magia, sí. Sobre todo por... A ver, yo que, que también vengo del teatro, yo personalmente me, de, me gusta más la, lo que es la música, porque creo que es una conexión como más inmediata, ¿no? Más... Toda la fuerza esa de la música me parece me parece una pasada, la verdad. Y bueno, yo mi, mi pasado con las tablas... Fue a los cuatro años porque cantaba Jotas de pequeña eh, Que cambio, ¿no? Ay, sí Madre mía, yo sí La verdad sí que lo sabías No sí, digas sí. que no que ya te ha preguntado No tengo secretos para ti, cariño Y sí que estuve con las hermanas Arboníes creo que se llamaban y muy pequeñita muy pequeñita porque ya me gustaba cantar y claro en mi familia pues mi, mi abuela es de la Sacana y mi abuelo de Arellano de, la, de Tierra Estella y entonces siempre lo de las Jotas era algo como muy ahí en mi familia y, y desde pequeñita ya me apuntaron y luego hice teatro en el cole también así que bueno pero ¿Puedo puntualizar lo de antes? La primera obra esta que hice que os he comentado fue aquí además me estoy acordando fue aquí en el colegio este de arriba arriba Ese, ese Ahí, sí, sí Ahora escucharon Sin más como curiosidad que fíjate lo que son las cosas Tendrías mi pelo en el pecho No, como ahora ¡Ja, Viento de las veces que perdí mi tiempo lamentándome de todo y al final paqué de las veces que solo bebí el amor Del dolor que me cegaba la visión vi un bello amanecer por eso vamos a reír aunque las lágrimas que vamos a cantar aunque la voz se nos esté partiendo que no nos quiten la... viento de las veces que perdí mi tiempo lamentándome de todo y al final va que UNA PARA El disco ya lleva tiempo, eh, ¿de qué manera se puede conseguir? Si queda alguno ya, porque igual está ya en todos o ya... Sí, jo, cuesta un poquito, no te creas, porque al final, claro, como todo está en las redes, uh -huh. pero bueno, sí que yo, pues eh, es una forma también de colaborar, ¿no? Con, con nosotros, entonces sí que se puede conseguir, todavía creo que se vende en el CAR y en la FNAC, ¿no? De la Morea también. Sí, así físicamente, ¿físicamente? en lo viejo ya no hay... En lo viejo ya no hay... No. Y luego, pues tenemos en la plataforma Bandcamp, que si te metes en la web en nuestra web, ahí viene la plataforma de Bandcamp y te lo mando a casa. Te lo manda a casita, venga. Sí, ahí. Eh, 12 canciones de distintos estilos musicales. ¿A Marian y César algún tema que le guste más que los demás? Por cualquier cosa en especial, por algún significado de letra o...? venga, cójate, pues, Cés no, ah, no sé <risa> que cinco son suyos yo siempre lo digo que cinco temas del disco son de escritos por César los Reyes. mejores los mejores <risa> no, no, no. Eh, pues no sé no sé en principio no me quedaría con, pero ya que me pides pues igual me quedo con el paseo fíjate uh -huh. Por... Porque canta Kuchi, ¿no? Sí, sí, también fue fue una, un flash, sí, escucharlo cuando cuando colaboró en la canción, dice, hostia, con, con lo que me ha gustado, con lo que me gusta, marea, con lo que los he visto yo, uh -huh. y ver ahora a Kuchi, escuchar en este caso, que cante una canción tuya, también por lo que habla, ¿no? eh, que es una canción que sí. habla pues de la vida, no desde que naces hasta que... Es una bueno, letra muy chula, sí. Bueno, me quedaría con esa, pero... Porque me has dicho que me moje, si no sí, sí. me quedaría con, con toda, no, Sí. Yo, yo sí, no, sí, no sé sí. tampoco, la verdad. Me gusta igual por lo que transmite también Corazón al viento porque tiene así como varias partes también y, y creo que también transmite un mensaje así muy positivo, ¿no? También uh -huh. muy pero el tango también me gusta mucho y uf, yo qué sé. <risa> al final pues unas más otras menos, pero uh -huh. todas tienen su cosica. Y ya tenéis casi un videoclip a puntito de salir. Sí. Eh, ¿Se puede hablar de él? como sí. surge? ¿Dónde ha sido grabado? Sí, sí. sí. Pues está puntito. Tenemos el making of ahí, esperando un poquito, haciendo chup-chup. Y pues mira, al final eh, es un videoclip que yo quería hacer algo relacionado con las mujeres, ¿no? Porque me parece uh -huh. que también pues bueno, yo soy mujer, bandada... No sé. Eh, no Es bastante importante, ¿no? El peso femenino también. Y hay una canción que se llama Nacía para disfrutar. Que, que habla un poco pues ¿no? de nosotras, de las mujeres, de, de que estamos aquí también para... no, no sólo para las mujeres, pero sí que tiene bastante que ver, ¿no? Y quería reunir a, a todas mis amigas y a, a, a mujeres que están en mi vida y otras que han aparecido así, pues que me he puesto en contacto con ellas a través de alguna asociación y han venido ¿no? eh, a colaborar en el videoclip que se grabó en el, en Huarte, en, en el Centro de Arte Contemporáneo, que nos cedió un espacio Y fue muy bonito, la verdad que fue muy emotivo ¿no? De tener a, a todas esas amigas, todas esas mujeres ahí pues apoyándome también y, y, y que van a salir en el videoclip tanto familiares como amigas como y, y no sé, y, y espero que sea algo pues, bonito y que, que tenga repercusión también conmigo. Pues, Por eso, ¿no? Porque he un poco de, de las mujeres. Uh -huh. sí. Y antes de ir acabando con la entrevista, eh, ¿te atreves con un verso? Ya que mañana tenemos ahí poemas y música aquí en Pala Padmasana, en la calle Echaburúa 9. Vale, venga, va. <risa> <risa> venga, sí, es un poquito largo, ¿vale? Pero bueno, es un poema uh -huh. que precisamente, como estamos con lo de Nacía para Disfrutar, se llama Mujeres. Mujeres. Mujeres, que no nos quiten las palabras, que seamos bocas encendidas y enarbolemos las banderas de tantos siglos mudas. Que nadie, ni ahora ni nunca, nos diga qué vestido llevar, qué credo abrazar, qué labios besar, qué emoción sentir en los adentros. Que seamos luces propias, inadecuadas ideas, que bailemos la canción del viento y la poesía y tendamos puentes bajo las estrellas de la locura. Que seamos madres o no, locas, vulnerables, sabias, fuertes, libres. Que el tiempo nos arrugue la rabia para hacer con ella un arco iris donde volcar los sueños y la risa. Que la historia nos nombre y los hombres nos honren con sus manos abiertas a la vida. Que sin olvidar a mis ancestras pueda tejer el manto de un futuro sin humillaciones. Que nadie me llame puta, frígida, buscona, Que no me golpeen, asesinen, controlen, coarten, señalen. Que podamos ir solas por la calle sin miedo y que el estupor dé paso a la belleza. Que mi sueldo sea el tuyo, varón, y que mi cuerpo no se venda como una mercancía. Que seas simplemente un compañero y con respeto nos acompañemos. Que todas mis hermanas sean lo que ellas quieran y juntas construyamos un mundo sin jaulas ni rivalidades donde la semilla crezca alta hacia un nuevo mañana. En medio de ese ruido puedo ver los colores de las noches frescas perderme en mi silencio a hacia adentro voy a dejar el aire correr el aire correr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 Después el verso, eh, algo que me haya dejado, que queréis decir para ir acabando ya? Pues, no sé, podemos decir? Pues, básicamente, que nos podéis seguir en las redes, que eso también es importante, ¿no? Todo el apoyo, pues tenemos Facebook, twitter uy, Twitter, bueno, eso no tanto, Instagram, YouTube y que os suscribáis a nuestra página de YouTube y que, que vengáis a nuestros conciertos, o sea, lo que uh -huh. más importante, no que si os apetece escuchar nuestra música, la podéis escuchar, adquirir el disco y sobre todo pues ese, esos conciertos ¿no? que, que podamos hacer muchos y que vengáis, uh -huh. que nos acompañéis en este vuelo. Pues mañana aquí cerquita, justamente en Berriozar, a partir de las 7 y media, 8 de la tarde, 8 de la tarde, ¿no? Sí, a las 8. A las 8 de la tarde, bandada con poemas, música, sentados y tumbados, <risa> lo que queráis. <risa> eso ya es de vuestra... Y por 10 euros, en el centro de yoga, sí, Palmasana, sí. de aquí de Berriozar, en la calle eh... Echaburúa 9, 9. Eso bajo. Es. Pues César, Marían, gracias por haber Muchas ido. gracias a ti Álvaro. Álvaro, es que, es que ricasco Y a la próxima ya sabéis, si tenéis algo así importante Aquí vale. estamos Hombre, Vale Álvaro, vale, venga, abur. dale, abur, abur Abur, Empieza el paseo entre llantos Y en brazos de mamá nos calma camino que anda un cariño de nuestra familia jugantito y con alguna prisa de querer no ya mayores cambiamos el trote para ir al galope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 Vamos a decir adiós y lo vamos a hacer con el álbum La fiera nunca duerme Lo que vamos a escuchar es el tema Menos mal, con ellos, con coma Te decimos adiós, volvemos dentro de Siete días para compartir contigo Todo lo relacionado a la música local Agur, hasta la semana que viene irráa en el 100.8 de fm